Mi último trabajo discográfico se llama La Más Grande y aquí les presento uno de sus temas titulado Garrote y a la calle.